Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué resumen nos haces de este encuentro que tuvieron ayer? Bueno, primera reunión, lo importante es que se abrió, se reabre la paritaria de la docencia universitaria. Muy importante porque la paritaria nuestra, que cerró el 7 de mayo, fue mala, fue muy mala. En ese momento dijimos nosotros, con AO d Histórica, nos deja por debajo de la inflación y la prueba está al canto hoy. Ayer se conocieron los índices de inflación, 3% más en julio, 29,1% acumulado en, primer, en los primeros 7 meses, y nosotros por la paritaria del 7 de mayo, hoy a la fecha hemos cobrado solamente un 14%. O sea, estamos mitad, menos de la mitad. Menos de la mitad, o sea, por debajo de la inflación. Por eso nosotros en ese momento dijimos, está mal eso, es un error. error que cometieron también las otras gremios y el gobierno al imponer esos valores, nosotros rechazamos, reclamamos la reapertura y por suerte se concretó. Se concretó, o sea que ahora es la oportunidad para corregir ese desfasaje. Ayer en la reunión el propio ministro de Educación, Trota, que estuvo presente, ratificó lo que se viene diciendo, es propósito del gobierno que este año los salarios queden por arriba de la inflación. Bueno, queremos que se cumpla eso, sería muy bueno que se cumpla, y en concreto les planteamos, bueno, si eso es así, la proyección de la inflación del año 2021, no hablemos de deudas, ¿eh? del año pasado, etcétera, etcétera.、Sí. De este año, bueno,、eh, el propio Banco Central dice 48%. Bueno, los incrementos les planteamos en la paritaria, deberían estar entonces, sumar, Un total de entre 45 y 50% a fin de año. Planteamos, como dijimos recién, ante la inflación ahora 29 contra 14%, dijimos, bueno, sería deseable llegar a septiembre con un 35% de incrementos como para empatar ahí con la inflación. Esto sería agregar ahora ya un 15% de aumento salarial. Bueno. Y una cláusula gatillo en diciembre que, si las proyecciones se disparan o algo así, asegure que se conserve por lo menos el empatado. Estos son los planteos que hicimos. Logramos que las otras federaciones también plantearan que de acá a fin de año se llegue a un 45%, así que la expectativa es, es bueno, que podamos recuperar y corregir el error que se planteó en la paritaria el 7 de mayo y lograr por lo menos que este año se empate y se esté un poquito arriba de la inflación, que es lo que el mismo gobierno está diciendo que quiere hacer.、Bien. O sea, tomamos la palabra y que se cumpla. Por ahora el gobierno escuchó, anotó y hay un futuro encuentro para que se escuche alguna respuesta? Se comprometieron la semana que viene de vuelta a hacer una nueva reunión y presentar ahí la oferta. Está claro, lo dijo el ministro también, dice, bueno, está la paritaria de la docencia del nivel primario y secundario, ¿no? Se reunió este lunes y pasó a cuarto intermedio, está la paritaria de los estatales nacionales, eso va a jugar, espero que juegue a favor y no en contra, sería, pero, digamos, como somos del Estado Nacional, ahí hay un tema complejo, ¿en qué sentido? Que las presiones del, empecemos por el FMI, imaginémonos, Los grupos económicos concentrados, lo tenemos todos los días en los medios hablando de los grupos políticos más conservadores, opositores hoy, insisten, insisten, insisten, bajar el gasto público, bajar el gasto público, bajar el gasto público como la panacea.、Sí. Bueno, el tema es que eso, nosotros somos estatales nacionales, la educación, la salud también, es, es, las universidades son nacionales, o sea, bajar el gasto público. es bajar los presupuestos educativos en nuestro caso. O sea, eh, eh, las presiones son muy grandes, esperemos que el gobierno no ceda a esas presiones, no queremos ser el pato de la boda,、eh, el, el camino es otro, entonces va a haber puja, va a haber puja, tenemos que tener firmeza y exhortar al gobierno a que no se deje presionar en este sentido. La expectativa es, se abrió la paritaria, tenemos la oportunidad de corregir los errores, y que se recomponga un poco la situación salarial de la ausencia universitaria y tomamos también los dichos del gobierno. Aumento salarial es reactivación del mercado interno, reactivación de la economía. Ese es el camino más saludable que también va a redundar en mayor recaudación impositiva, porque todos gastamos nuestro dinero en manutención y el 21% de cualquier cosa que compremos va a. En i m p u e s t o o sea, el IVA, sí, sí. y eso va a mejorar la recaudación fiscal. O sea, es un círculo que debe, como se dice ahora, ¿no? Círculo virtuoso que se debe alimentar. Bueno, estaremos atentos, más vale, a lo que vaya ocurriendo. Luis, aprovecho la, la ocasión y, y te consulto por otra cuestión, pero siempre vinculada. En la Universidad de La Pampa, por ejemplo, están volviendo de manera paulatina la presencialidad. ¿Qué mirada tienen en otros puntos del país de esta situación desde, el gremio, desde los gremios? Mire, la mayoría de las carreras de grado se van a mantener en virtualidad hasta fin de año con avances en la presencialidad en lo que es trabajos prácticos, quizás materia s de pocos alumnos, de carreras de pocos alumnos y quizás de los últimos años. Nosotros decimos, la virtualidad se tiene que ir con la pandemia. Para decir claramente, Aquellos que dicen la virtualidad llegó para quedarse, el nuevo modelo educativo en la Argentina, no, eso es un error. Es una emergencia lo que estamos haciendo, se deteriora la calidad educativa con la modalidad virtual, se violan los derechos, o se afectan derechos estudiantiles y derechos docentes. Estamos en una emergencia, se hace lo que se puede, pero la virtualidad se tiene que ir con la pandemia. Ahora, no hay que ser muy prudentes porque la pandemia sigue siendo el problema central en la Argentina, entonces, Cualquier retorno a la presencialidad tiene que hacerse garantizando, primero, las condiciones sanitarias, protocolos mínimos de distanciamiento, por ejemplo,、eh, y que no se afecte la lucha general del país contra la pandemia. Con esos dos requisitos avancemos todo lo que se pueda. Y fundamentalmente se tiene que hacer discutiendo, porque está acordado así nacionalmente, en las paritarias con los gremios docentes de cada lugar, en cada universidad. Hay universidades que no están cumpliendo con esto, que toman decisiones unilaterales, lo hemos denunciado en la paritaria ayer y le pedimos a los rectores que se avengan a cumplir, hablemos en términos grandilocuentes, con la ley, esto es, los mecanismos y formas de retorno a la presencialidad se deben discutir previamente con las asociaciones representativas de la docencia y acordarse ahí, en el diálogo y, la, y, la consenso, y con, el consenso de cómo hacerlo. Muy bien Luis, te agradecemos el contacto. Si quieres agregar algo más, te escuchamos. No,、eh, que estemos a la docencia fundamental, les agradezco a ustedes que nos ayuden a comunicar. Estamos todavía sin funcionamiento en las universidades, por lo tanto con muchas dificultades para reunirnos. Ese es un problema de todos los asalariados de cualquier actividad. Con lo cual, el, la situación es difícil. Gracias por ayudarnos a comunicar y a la docencia que estemos atentos. ir siguiendo la marcha de las paritarias para que logremos avanzar en este sentido. Gracias de vuelta. No, por favor, gracias a ustedes.